Autoridades civiles, militares, eclesiásticas, público en general. Celebramos hoy, como argentinos, el privilegio de contar en nuestra historia con la existencia de un hombre a quien bien le ha cabido el título de padre de la patria. Celebramos su vida, a pesar de cumplirse hoy. 17 de agosto, el centésimo sexuagésimo aniversario de su desaparición, porque seres de esta talla nunca mueren. Los héroes viven eternamente en sus obras y en la memoria de sus compatriotas y de todos los hombres que hayan sabido de su existencia ejemplar. Por eso lo llamamos padre, porque sus cualidades morales le confieren universalidad y autorizan a proclamarlo m o d e l o que debemos imitar y honrar. Si queremos, como soñó él, que la Argentina y América sean una sola patria, independiente y soberana, grande y justa. La personalidad de San Martín fue la de un hombre profundamente reservado, pero caluroso en sus afectos. Observador sagaz y penetrante. Altivo de carácter. Modesto por temperamento. Paciente en la elaboración de sus planes. Austero. Tolerante. Hombre de acción. Sintió intensamente la responsabilidad de sus actos ante la historia y sujetó su conducta a principios y normas transparentes. Quiso asegurar la independencia de cada nación y respetó escrupulosamente su soberanía. Dentro de cada estado consideró sagrada la personalidad humana. Y por eso trabajó para consolidar las libertades individuales, para acatar la ley y sujetarse a la equidad y también a la justicia. Aunque era militar, consideró imperiosa que se imprimieran orientaciones civiles al gobierno. que se mantuviera a las fuerzas armadas en la órbita de sus funciones específicas y se las preservara de participar en contiendas civiles. Ordenó educarlas en la religión del deber y del servicio a la patria. Fue un hombre profundamente generoso. No vivió para sí, sino para el prójimo y con tanta devoción que se eternizó. Quien piensa solo en su beneficio personal difícilmente se autodescubre. Y José de San Martín halló al héroe que estaba en él, porque lo buscó desde niño y porque se entregó a la misión colectiva de su patria, América toda. Dijo un historiador que no fue un hombre, sino una misión. Misión que lo impulsó a afrontar la gesta gloriosa de los Andes y la liberación de tres países. Misión que lo empujó a animar a sus compatriotas de 1816, diciendo, ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? Ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Decía en una carta histórica a los congresistas de Tucumán: Misión que nos llevó a donar 10.000 pesos oro que le otorgara el Cabildo de Santiago de Chile para escuelas y bibliotecas. La ilustración y el fomento de las letras es la llave que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos. Misión. que le permitió desobedecer al gobierno de Buenos Aires cuando éste le ordenara regresar y tomar las armas en la lucha civil. Jamás derramaré la sangre de mis compatriotas y sólo desenvainaré la espada contra los enemigos de la independencia de América. San Martín, hombre de honor, héroe, una misión, Vivo en la memoria de la patria, vivo como reza el lema de su nombre, San Martín. Recordémoslo siempre con sus mismas palabras, velarse debe la vida de tal suerte que viva nos quede en la muerte. Muchas gracias.